Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento, donde el capítulo 5 de Génesis es nuestra próxima lectura bíblica. Capítulo 5 del libro de Génesis. Comenzamos en el versículo primero. Dice así la Palabra de Dios. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años y murió. Vivió Set ciento cinco años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós ochocientos siete años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set novecientos doce años y murió. Vivió Enós noventa años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán ochocientos quince años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós novecientos cinco años y murió. Vivió Cainán setenta años y engendró a m a h a l a l e l Y vivió Cainán después que engendró a m a h a l a l e l ochocientos c u años r e n t a a y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán novecientos diez años y murió. Vivió Mahalaleel sesenta y cinco años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después que engendró a Jared, ochocientos e t r i n t años a y engendró hijos e hijas. Y fueron todos n Todos los días de Mahalaleel ochocientos noventa y cinco años y murió. Vivió Jared ciento sesenta y dos años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch ochocientos años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared novecientos sesenta y dos años y murió. Vivió Enoch sesenta y cinco años Y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén trescientos años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch e n t años. y cinco a Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén Ciento ochenta y siete años y engendró a l a m e c Y vivió Matusalén después que engendró a l a m e c setecientos ochenta y dos años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén novecientos sesenta y nueve años y murió. Vivió a l a m e c ciento ochenta y dos años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. diciendo, e s t e nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió l a m e c después que engendró a Noé, quinientos noventa y cinco años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de l a m e c setecientos setenta y siete años y murió. Y siendo Noé de quinientos años, Engendró a Sem, a Cam y a Japhet.